Jesús está aquí en esta noche y mientras le adoramos Él se está moviendo va a aumentar su poder entre Nosotros milagros, señales, maravillas, sanidades Obra sobrenatural de su espíritu viene Alzamos nuestras manos a Él Y le decimos Uh Cuerpos se salen en esta noche Es tiempo que los milagros de Dios Vengan en este momento Es tiempo que lo milagroso de Dios Caiga aquí en esta noche Vamos Habla con Él Acércate confiadamente ante Él Sanidades, milagros Al que cree todo le es posible Levanta tu voz Si estás en busca De una intervención milagrosa de Dios Sobre tu vida en cualquier área Es el momento Es el momento O para ti o por alguien, por algún familiar, por tu iglesia Por algún conocido que amas todo delante del trono de Dios Estamos delante del sanador, del hacedor de milagros Vamos abre tu boca, expón tu causa Expón tu deuda, expón tu necesidad delante del Señor Su gracia está fluyendo aquí La caseta rara la rara Oh, so. Gracia salvador, dame doy los pies del que hace milagros. Por elevar tus manos y tu voz y darle gracias. Porque nos escucha Porque tenemos un Dios bueno que nos escucha Dale gracias por su intervención Dale gracias por lo que le has pedido Por su amor Por su presencia That is mine. That is mine for sure. That is